Bueno, las empresas que han cumplido, como EMTU, eh, lamentablemente sabemos que molestamos al usuario, todo lo que pero en solidaridad con muchos compañeros que no han cobrado nada o que vienen cobrando en cuenta gota y en algunas provincias que está muy complicado el tema de los pagos de los salarios, eh, se tomó la decisión de parar todo. Eh, tratamos de molestar lo menos posible al usuario. Cortábamos ayer a las 6 de la tarde y hoy a las 7 y cuarto creo que ya estaban funcionando los, los micros de la urbana, tanto acá como en General Pico. Bien. ¿Qué pasa con lo que le debe autobuses? ¿Debe todavía? ¿No ha, ¿No ha terminado de pagar? no está debiendo el proporcional de Aguinaldo, eh, que bueno, que prometió que para la semana que viene. Uh -huh. eh, nosotros necesitamos una fecha de pago en realidad. Bien. Y bueno, y nos está debiendo la certificación de servicio, que es lo más importante en realidad, uh -huh. aunque la plata nos gusta nos, nos, nos hace falta, ¿no? claro. pero la certificación de servicio para el día de mañana el que se jubilen los compañeros. ¿no? Bien, ¿eso lo debe hacer eh, en estos días? Digo, porque ya están trabajando para otra otra empresa, o en este caso un ente. Lo que la certificación de servicio ya lo tendría que haber entregado, tienen 48 horas a partir de que es la recesión de contratos del trabajador. Eh, bueno, ya ha llevado su tiempo... Hay negociaciones con FATAP que están entre medio para ver el tema de los... Hace 90 días que venimos negociando realmente Bien. y viendo tanto con Nación como con FATAP a ver cómo solucionamos el problema en el transporte del interior. Bien, para Santa Rosa es importante el transporte para Toai, ¿cómo está eso? Ahí estamos negociando con Duma, Duma paga el salario, y el SAC, perdón, porque el salario es el lunes, eh, abona el SAC que se venció el día 30 y automáticamente los, los coches están saliendo. Bien, esto está en plena negociación ahora. Es lo que le estamos pidiendo a Duma, que pague. No es tanta plata tampoco. Uh -huh. Son 150 son 5 o 6 trabajadores en corta y media nada más. El resto de Duma es larga distancia. Bien. ¿Se ¿Podría haber alguna solución en estas horas o tienen que esperar? Estamos en negociaciones con Duma. Bien. Si Duma paga, nosotros automáticamente liberamos el servicio. Eh, ¿Algún balance este primer mes del de Emtu? ¿Qué pueden decir desde el gremio? Eh, la verdad que bien. Bien. La, la gente está contenta, ya lo ve en la cara de los conductores nada más, eh, haber cobrado el día 30 a la noche para, para la gente de, de lo que era autobús Santa Fe, un lobo terrible, ¿no? Así que, no, bien, bien, por ahora, como buena comunicación además con la municipalidad. Bien, eh, están impulsando desde el Consejo incorporar personal, eh, mujeres o de otros géneros. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Digo, pensando en que ahora la gran mayoría son todos hombres los que trabajan de choferes o en la empresa? Nosotros siempre dijimos que estábamos de acuerdo, que teníamos una cartera acá eh, para inscribir. Eh, nunca apareció nadie, pero si aparece no hay ningún problema. Nosotros nunca dijimos que no a, la, no a las mujeres no podían conducir. Uh -huh. Dale, así que en Córdoba tenemos una secretaria general. Uh -huh. Así que con eso te estamos diciendo todo.